En este podcast voy a explicar la práctica 4 de mi blog, eh, que consiste en analizar las estadísticas de uso del propio blog. Para ello, en la, en la página principal de WordPress y una vez iniciada la sesión, entro en el apartado estadística Aquí me encuentro con una gran variedad de gráficas y estudios en diferentes periodos de tiempo. En primer lugar, y en cuanto a las visitas semanales de mi blog, encontramos el 17 de marzo 24 visitas el 24 de marzo 7 visitas, el 21 de abril 22 visitas, el 12 de mayo 4 visitas, que en total son 57 visitas a mi blog desde el momento de inicio del mismo. La presidencia geográfica de las visitas es España, y las entradas más visitadas son la página de inicio o de archivos con 31 visitas, la prueba de entrada vía Twitter con 6, las noticias con 6, la importancia de las bandas de música con 6, la importancia de la música los efectos de sonido en las creaciones audiovisuales con 5, la búsqueda en bancos de imágenes con 2 y los festivales en Granada con 1. Los enlaces salientes son WordPress Media y el escritorio de WordPress. En cuanto a enlaces entrantes solo tenemos Twitter y no se han utilizado motores de búsqueda para acceder al blog.